Argentina 570. Hola, soy Marcela. Quiero participar por las entradas para el Juego de las Estrellas del domingo. Mis últimos tres números del DNI son 240. Gracias. Hola, aquí traigo el Soy Vane. Quería participar por las entradas para el Juego de las Estrellas. Bueno, acá lo s estamos escuchando con frío y pegados al calor. Un besito q u e 4535-5700. A llamar por las entradas del juego de las estrellas. Ayer y hoy empezamos a regalar, a, vamos a sortearla el día jueves, viernes aproximadamente, domingo 19 h e r a s la pantalla de Taze Sports. Ahí estaremos junto a David Carlin, Juan Carlos Mechini, el Turco Hernán Rafael y toda la producción del torneo. Está todo confirmado. Lo que no está confirmado es el equipo número 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, porque no se sabe, hasta hoy Libertad juega, pero no se sabe qué va a hacer, qué va a resolver y si hay una subcomisión. Que se pueda hacer cargo del básquetbol profesional de libertad. Y el equipo o la plaza o el lugar que sonó fuerte en las últimas horas, como para poder ocupar o tener la intención de por lo menos preguntar la inquietud, saber cómo es, es Salta Vázquez. Por eso vamos a hablar con el presidente Luis Lenti para que nos, conte, que nos cuente cómo es la situación en este momento, si hicieron alguna negociación, si averiguaron, cómo le valió. Buen día, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo anda Fabián? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, todo tranquilo. Bueno, Salta b a s q u e t siempre ha sido. Salta, ¿no? Y Salta b a s q u e t siempre son este, como, como suenan, siempre, ¿no? siempre, e Un cuadrangular, es t e、eh, es una provincia que le gusta mucho、ah, el b á s q u e t p o r que apuesta al deporte. Salta tuvo un proyecto, con, confirma al entrenador, hizo una inversión. Bueno, después deportivamente las cosas pueden ir mejor o peor, eso es un, un resultado, o dos o tres, pero es deportivo. En este caso. Ante la incertidumbre de libertad, suena a Salta Vázquez como posible equipo número 20 de la Liga Nacional. ¿Están así? ¿No están así? ¿Están averiguando? ¿Cómo es?、Eh, mirá, Fabián, nosotros, la verdad, tuvimos este año, empezando la, el año 2, tratando de, de empezar a manejar todo lo que íbamos a jugar, nuestra tercera temporada en Tenea. Una dirigencia、eh, todavía en pleno aprendizaje, formando equipo de trabajo, de estructura. Y bueno, todo esto este, con mucho esfuerzo,、eh, derribando muchas, muchos juzgamientos que hay sobre, sobre hacer básquet profesional o deporte profesional. Hola. Sí, sí, estamos escuchando. Sí, deporte profesional、eh, en, en, un, en una ciudad como Salta. Así、sí. que la verdad que pudimos ir manejando ese tema. Y a partir de ahí tratando de crecer en, en todos los aspectos y, y mejorando las la formas para que trabaje el equipo y tratando de ser un poquito más competitivo cada día. Y nos apareció, nos, nos apareció esta posibilidad, nos dijeron de que era probable que Libertad de Sunchales no podía participar, entonces a partir de ahí nos dijeron si nosotros podíamos. Este, hacernos cargo, ver la posibilidad de canjear o de comprar la plaza, y, y empezamos a hacer un estudio de, de, del mercado, un estudio un poco de los sponsors, del apoyo que podíamos recibir del gobierno, y estamos en esa, en esa fase de estudio, viendo los pros y los contras que tiene jugar la Liga Nacional con, en nuestra situación actual. Yo creo que jugar Liga Nacional para nosotros es la. Es lo que más desearíamos como objetivo, pero este, tenemos que evaluar también el estado actual que tenemos nosotros, desde lo, lo que es la estructura, la formación y todo eso. Nosotros tenemos muchos pros en cuanto a la conectividad, en cuanto al estadio, justamente ahora estamos haciendo un cambio total del parque, se cambiaron el sistema de iluminación, el, el tablero electrónico, la jirafa. Eh, vos conocés el estadio,、sí. tiene unos vestuarios de primera, la, la hotelería,、eh, tenemos una estructura、eh, dirigencial de recién afianzada de TNA. Creo que para la Liga A no s estamos preparados,、eh, no tenemos la experiencia para poder llevarlo adelante. Creemos que tenemos un cuerpo técnico de calidad que habría que, que ver de, de ir este, mejorándolo y bueno toda la estructura que está alrededor. Y el, la llegada del salteño y el público. Hemos tenido una población de, gente, de, de, de, de público、eh, aproximadamente en Tenea de 500 personas por partido, y creo que esto puede acercar a otra cantidad de gente que no teníamos pensada nosotros, que una gente que no es del básquet, que va a ver un espectáculo deportivo. Así que, bueno, estamos viendo todo eso, y como contra a todo lo que te dije, la inexperiencia, La, la falta de, de conocimiento de muchas cosas, de reglamentaciones, de entrar a un mercado,、sí. este, también del tema de los jugadores. n o o s t Recién o s r estábamos empezando a conocer mucho a los jugadores bien de TENA, del día a día, y pasar a la a p por más que uno vea que los entrenadores, los cuerpos técnicos siguen la l i g A, no es lo mismo. Así que bueno, tenemos muchas cosas y después el tema económico. Sabrás que tenés que hablar de, una, de un presupuesto de más del 100%, y eso, bueno, eso también es un factor preponderante. Y el factor que más me, me asusta a mí es el tema tiempo. Estamos con muy poco tiempo, medio contrarreloj, pero no podemos decir que no es una oportunidad que, que es única, y sabiendo que es muy difícil conseguirla en forma deportiva, porque. De 28, sí, 28 equipos, de 28 equipos que suba uno, no sé cuántos años teníamos d r que esperar. O sea, viendo los pros y los contras, estamos en este estudio y donde, con las partes que los esposos, el gobierno, la dirigencia y un poco escuchar a toda la gente del básquet salta, tratar de tomar la decisión y tratar de ver a partir de ahí si canjearíamos o compraríamos plaza o trataríamos de negociar con, con libertad la posibilidad de que juguemos liga. Bueno, está, la intención está y, y, y la, la inquietud está de hacerlo. También hay dudas, este, pero hay certezas. Este, en esto último que decís, Luis, de, de, del tema de lo deportivo y los 28 equipos, este, este sería un camino, digamos, más corto. ¿Cómo, cómo es el, el tema de, de la plaza hoy? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea? ¿La plaza le pone el precio en libertad? ¿Le vende la plaza a ustedes? ¿Usted no, nosotros, nosotros, nosotros antes de querer. Nosotros solamente tuvimos un pequeño. Acercamiento con libertad muy, muy pequeños que le preguntamos si realmente ellos estaban en, en situación de que lo que habíamos escuchado. Nos dijeron que sí, y después ellos quedamos en que nosotros analizábamos la situación y si creíamos que era había posibilidad de, de, de llevarlo adelante, lo íbamos a, a llamar para, para hacer un ofrecimiento y ellos ver que, que si iban a, a tener o no la situación de. De aceptación. Así que todavía estamos en una fase de nosotros mismos ver si podemos estar en ese nivel y a partir de ahí,、eh, recién acercarle algo en concreto a, a Libertad de Sunchales para ver si ellos. A、ah, e l l o l e conviene. Claro, la, idea y, y, que, la idea siempre en todas las negociaciones es que ganemos todo. De, de, de, ¿De qué tiempo concepto... estamos hablando, Luis? ¿De qué tiempo estamos hablando? De, de... Sí, teníamos que estar hablando de que nosotros,、eso. para el 20, 21 de julio, ya tendríamos que tener. Nosotros, el, como tiempo más o menos, tenemos que pensar que entre jueves y viernes teníamos que tener definido el,、si、van a el jugarlo, tema. Sí, sí, sí, yo creo que no podía pasar más, pero no por una cuestión de. De apresuramiento, lo que sea, no, sino que, que, que, que equipo, conceder,、claro. tenemos que armar el equipo y estamos a contra reloj de todo. Y eso creo que es el punto que, como te decía, que más me preocupa. Claro, y, y, y aunque, preocupa. Aunque, sea, aunque no juguemos la A,、sí. ya hasta me queda poco tiempo para armar el equipo de t e a Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Y, y, ¿Y de qué ofrecimiento estaríamos hablando? ¿De ¿Derecho de televisión, dinero, canje de plaza? ¿Qué, qué es y estamos, estamos viendo,、eh, pues、tenemos que, nos, como te dije, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es nuestra inexperiencia y la falta de conocimiento de conocimiento de derechos televisivos.、Eh, ¿Cuánto es lo que se cobra por derechos televisivos? ¿Cuánto, cuánto han sido las últimas negociaciones que hubieron por canje o por plaza? Este, realmente saber si ellos querían tener una idea de jugar TNA, pero probablemente no la quieran jugar y quieran una compra. Este, tenemos que. De esperar la última definición de, de, de, de la reunión que vamos a tener con el gobierno, que、sí. probablemente sea mañana ya, a la mañana, y ya definiendo eso, si ellos están de acuerdo, creo que mañana a la tarde le estaríamos haciendo un ofrecimiento, si el gobierno está de acuerdo. Si el gobierno prefiere que juguemos otro año TNA y que sigamos tratando de, de, de, de fortalecer la estructura de Salta Vázquez para, para un futuro, tratar de lograrla en forma deportiva. Nosotros, bienvenidos e a nosotros seguimos trabajando. Sabemos que cualquiera de las dos cosas para nosotros que somos apasionados de esto es muy lindo, pero bueno, tenemos d que ganarnos、bueno, a laborar fuertemente en el caso este, de, que, de que haya una decisión en conjunto y consensuada de, de apostar por jugar liga. Luis, ¿y, y ¿qué y tienen confirmado?、Eh, Ricardo sería el entrenador, algunos jugadores. Mira, hoy nosotros, yo te estoy diciendo que nosotros, yo estoy este, retrasando todo lo que tengo armado de un equipo de TNA. Tengo、sí. el equipo de TNA casi al, al firmar, pero con esta situación la tengo al firmar y no puedo cerrar con ninguno, porque esto nos ha, nos ha dilatado la situación de, de la contratación. Así que, como jugadores de A, te digo la verdad, no tenemos nada, porque sería, sería una. una Una cosa que no, no, no corresponde porque esto、no、estamos, lo estamos haciendo en las últimas 48 horas, no pudimos ni tener tiempo de armar,、claro. pensar en jugadores de A. Más o menos pensamos en un número este, que hemos m a r a j a d o de lo que se necesita para hacer una actuación digna y a partir de ahí ver los sponsors que se comprometerían, el gobierno y, y las posibilidades de. De poder llegar a ese dinero para poder afrontar y hacer una campaña medianamente digna y que podamos ser competitivos durante, durante toda la temporada. Luis, bueno, lo mejor, ¿eh? lo mejor. Ojalá que la decisión、bueno. sea la correcta. Este, y, y bueno, y, y si están bienvenidos, sea una linda plaza para, para la Liga Nacional. Una pena que Libertad no continúe también por otro lado. ¿no? Pero pues, lo, lo mejor para ustedes. ¿eh? Bueno, muchas gracias, Fabián, y te agradezco por el llamado. Y bueno, esperemos. Ser parte, si no es ahora, alguna vez de, de, esa, de esa Liga Nacional. Así que te mando un abrazo grande y te esperamos, como siempre, a que salte. Bueno, un abrazo, un abrazo. Gracias, Luis. Un abrazo y un saludo para toda、ya. la gente de Salta. Bueno,、Gracias. la palabra del presidente de Salta Basket. Este...